que por sabemos, que... bueno, tú... sabemos que tú estás sabemos que Señor ayúdanos a dejar atrás que Dios nos esté probándonos que esté angustiándonos permítenos ver Señor, permítenos Señor que Entrar delante de tu presencia, a través de tu justicia, a través de tu obra. Señor, yo no sé qué en esta mente pueda, no es usual, estar a estar, vamos a estar concentrados, vamos a ser un cuerpo unido. vamos Señor, glorificante, un espíritu, Señor, que tú te agradezco que tú te agradezco este día que es. Hemos apartado ese que hemos resultado, no sea el tiempo que podamos echar en un saco que podamos aprovecharlo, que a Señor, recibir la Espíritu, que demora a nosotros sobre, por tu palabra, en la luz de la plenita, en la que tu palabra, que tu respuesta pueda penetrar, pueda... se ser a nuestra vida, y ser edificada. Señor bendice este cuento, tus manos nos en Cristo Jesús. Buenos días hermanos, Dios les bendiga, vamos a tomar nuestra biblia, vamos a estar ahí en Juan capítulo 6, y por nuestro beneficio, por... Repasar y tratar de retener el texto el básico del sermón en de esta mañana. Vamos a estar en pie y vamos a leer una vez más. Solamente son los versículos del 60 al 71. Evangelio según San Juan, capítulo 6, 60 al 71. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos por venir el primer punto. Ahora ya en dos puntos a esta hora y a las 11 de la mañana. Un segundo. punto, También damos la bienvenida a las personas que visitan la página web de nuestra iglesia. Gracias por, por a, tomarse el tiempo y accesar a nuestro punto por este medio. Siga la lectura con atención mientras yo leo voz alta, por favor, por su vista, tratando de poner sentido a lo que dice la escritura.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 Palabra. queremos hacerlo en nuestra intelectualidad y en nuestra capacidad. capacidad, queremos que el Espíritu Santo, cuya obra es traer iluminación a la mente y al corazón del oyente, obre en nosotros en esta mañana. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, pero también ayúdanos a decidir por ser discípulos como tú quieres que seamos. Nos encomendamos en tus manos, Dios, y usa a tu siervo al exponer y al explicar tu palabra, que sea lo que tú tienes reservado esta mañana para cada oyente, para cada uno de nosotros. Tu nombre sea glorificado y tu iglesia sea edificada en esta hora. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan uh, nos ha ocupado varias semanas. y estoy seguro que hemos eh, ampliado nuestra perspectiva respecto de este de este capítulo alguien ha dicho y se ha reiterado desde este lugar que es un capítulo difícil y la verdad es que bueno en, en el entendimiento humano toda la escritura por sí sola es difícil pero gracias a dios como dice pablo cuando escribe a los corintios el señor nos ha dado el espíritu y por el espíritu nos ha dado también el entendimiento para poder comprender cosas que ojo no vio y que oído no entendió, ni puede entender, ni puede comprender. Dios nos las ha dado para que podamos, como niños, tal vez como ignorantes, entender las cosas que Dios ha querido revelarnos a través de su Espíritu Santo. Como sabemos, este pasaje del capítulo 6, en verdad es un extraordinario sermón, que el Señor ha estado compartiendo con los discípulos, como dice la Escritura, muchas personas, una gran multitud de personas. Así comienza, en verdad, el capítulo 6, eh, mostrándonos a una gran multitud. Versículo 2 dice, y le seguía gran multitud. Pero hay un contraste en este capítulo 6. Mientras en el versículo 2 dice que gran multitud le seguía. Casi al terminar, el mismo capítulo 6... Encontramos que ya muchos de los que le seguían, ya no le seguían. El versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó entre los primeros versículos del capítulo 6 y los últimos versículos del mismo capítulo? ¿Qué fue lo que provocó que ya no fueran las multitudes que seguían a Jesús, las que estaban allí para escuchar su mensaje, y fueran apenas a, a un minúsculo grupo el que estaba escuchando la palabra de Dios. Algo debió haber acontecido en el, en el curso del, del sermón, Pero lo cierto es que el sermón, si quisiéramos a ponerle un título al sermón que el Señor ha predicado, pues es a simple y sencillamente el pan de vida. No hay mucho que decir ni hay mucho que descubrir para identificar el tema del mensaje que el Señor ha venido compartiendo. Es el discurso del pan de vida. pero este discurso ah, sonó de manera escandalosa en la mente de la multitud de tal manera que muchos de ellos se inquietaron y muchos de ellos se colocaron en la posición de decidir o seguir o no seguir creo que el capítulo nos permite poder distinguir entre los discípulos que son variables aquellos que son inconstantes aquellos que van hoy y mañana ya no. Aquellos que en su propia condición uh, son, como digo, inconstantes de aquellos otros discípulos que son fieles, que son constantes, que son consistentes, que no importa las circunstancias, están allí, saben y están convencidos de en qué y por qué han creído. Y me parece que el tema uh, de esta mañana nos invitará a hacer una reflexión sobre la calidad de discípulos que somos. Así que el tema para esta mañana es discípulos verdaderos, discípulos verdaderos. La proposición del mensaje, porque Dios es el dador del verdadero pan que descendió del cielo para salvación, debemos recibirlo, adorarlo y seguirlo con devoción. Y pasión. Me parece que esto es lo que eh, caracteriza a un discípulo verdadero. Un discípulo verdadero es el que en verdad recibe al Señor, es decir, aquel que cree en el Señor Jesucristo para salvación. Ha depositado su fe en el objeto correcto de la fe para la salvación. Pero no solamente lo recibe, pero da evidencia de haberlo recibido, y la mejor evidencia que se puede dar de haber recibido el pan de vida, de haber recibido a Jesús para salvación, es la adoración. La mayoría de los discípulos, como podemos ver en el mensaje del capítulo 6, recibieron al Señor bajo la expectativa de que satisfaciera sus necesidades materiales. sus necesidades físicas, estaban buscando al Señor porque les había dado de comer y se habían saciado. Y este es el motivo y esta es la razón que el Señor está refiriendo por qué las personas le estaban siguiendo. Simple y sencillamente porque habían comido. Note lo que dice versículo 26. Respondió Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta era la motivación, y de esto hablamos en la predicación del domingo pasado por la mañana. Esta era su preferencia, esta era su prioridad, y por eso estaban buscando al Señor. Discípulos, mientras satisfaces mis necesidades, mientras no me comprometo, estoy dispuesto a seguirte, pero cuando mis necesidades ya no están satisfechas o cuando la demanda es más de lo que yo puedo dar, de lo que estoy dispuesto a dar, entonces ya no sigo, y esto es lo que se, lo que hace la distinción entre discípulos variables y discípulos verdaderos. Vamos a ir entonces en el, en el sermón, uh, en el punto número uno, si usted tiene ya el boletín, podrá seguir en el boletín El Bosquejo, Y si no, tenemos ahora una pantalla más ampliada, de tal manera que podemos muy bien seguirlo ahí en la pantalla. Número uno, el discurso del pan de vida definitiva. El discurso de pan de vida definitiva. Así, así comienza el capítulo 6, versículo 60, al oírlas, al oírlas. Al oír el mensaje, al oír el sermón, siempre, siempre que se escucha la palabra de Dios hay una reacción. El Señor Jesucristo describió esta reacción uh, ilustrándola con las cuatro calidades de terreno sobre los cuales la semilla cae. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Otra parte cayó entre los pedregales, otra parte más cayó entre los espinos y una parte más cayó en la buena tierra. Y cuando da el Señor la uh, interpretación de esta parábola... Hace referencia a que esta es la actitud del corazón de las personas que oyen la palabra. Eh, la semilla es la palabra de Dios. El, el sembrador es el que siembra la semilla. Es el que predica la palabra. Es el que proclama la palabra. Y, la te, y, y el terreno es la condición o la actitud de cada persona al recibir la palabra. Cuatro condiciones de tierra recibieron la palabra, pero cuatro condiciones de tierra no produjeron el mismo resultado. Uno simplemente no produjo nada, porque las aves vinieron y tomaron la palabra. Otro más la recibió con gozo al principio, pero venida la tribulación a la intensidad de los rayos del sol del mediodía, por cuando no tenía profundidad, simplemente se secó y no dio para más. Otra más cayó entre los espinos... Pero los espinos representan los afanes de esta vida, las cosas terrenales y temporales y por cuanto tampoco había la suficiente condición para desarrollarse y producir. La planta se volvió simplemente así, infructuosa, pero otra parte de la semilla cayó sobre la buena tierra y produjo al oírlas. Al oír las palabras, la, la palabra de Dios siempre se va a provocar una confrontación y al, al sentirse confrontado siempre va a haber una reacción. Y la reacción de parte de quien oye la palabra puede ser para vida o la reacción de quien oye la palabra puede ser de rechazo para vida propia y no para la vida en Jesús. Y esta es la condición de antes y esta es también la condición de hoy. Y esto es lo que nos presenta el, el, el pasaje que estamos examinando. simplemente Al oír el discurso del pan de vida definitiva, las personas que se llamaban discípulos, que se creían discípulos, que aparentaban ser discípulos, mostraron que tenían una actitud variable. Hoy sí, mañana no. Cuando las cosas van bien, sí. Cuando hay dificultades, no. Como dije, mientras no hay compromiso, sí, pero una vez que me siento comprometido, no. ¿Y qué es lo que, lo que uh, inquietaba a estas personas del mensaje que el Señor estaba ofreciendo? Pues la expectativa que ellos tenían era, queremos un pan, recuerdan ustedes, lo vimos la semana pasada, queremos un pan que podamos comer y del cual no tengamos más hambre. Si no nos das ese pan, ¿podrías al menos darnos el poder de producir nosotros ese pan? ¿Recuerdan ustedes el sermón? Y si no es así, de esta manera, o de, o de aquella otra manera, es decir, si no es a nuestra manera, si no es desde nuestra forma de creer y de pensar y de hacer las cosas, entonces no estamos dispuestos. ¿Pero qué es el contenido del sermón? Inciso A. Esto es lo que el Señor había dicho en el discurso de pan, de vida definitiva. Descendió del cielo y da vida. Descendió del cielo y da vida. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y da vida al mundo. Ahora, note usted, me llama la atención porque el capítulo 6 uh, despierta mucha polémica. Especialmente, y no voy a entrar en el detalle del tema de la elección. Porque eso sería entrar en una polémica antigua, vieja, que no vale la pena. ocuparme ahora de eso en este en este tiempo de la predicación pero nada más quiero que, que, que observemos en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice lo que el Señor Jesucristo está diciendo y note el verso 33 porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo quiere leer la última parte y da vida al mundo es el pan que descendió del cielo y da vida al mundo Y con esto está diciendo la palabra de Dios, sí, es cierto, es un pan que se oferta de parte de Dios. ¿A quién? Al mundo. Murió el Señor. Y esto es lo que va a decir más adelante, porque Él habla de, de que el pan es, ¿qué cosa? Su carne. El pan es su carne, que fue ofrecido así al mundo. Y esta parte está desde luego, está clara y es interesante y es atractiva y puede resultarnos a nosotros mismos atrayente cuando dice la palabra de Dios que el pan que descendió del cielo da vida al mundo. Y ellos desde luego dijeron, queremos ese pan. Pero el Señor les dice en el versículo 36, hay un problema. Mas os he dicho que aunque me habéis visto ¿Qué cosa? No creéis. Aquí está el problema. Dios envió el pan verdadero del cielo para dar vida al mundo. Pero el mundo, en el sentido general y global, desde luego no responde de una manera espontánea e inmediata a la oferta de Dios. A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron, pero también dice la palabra de Dios más a todos los que le recibieron a los que creen. Y este es el punto central en el mensaje que el Señor está predicando. Es eh, la clave está entre creer o no creer. Creer implica desde luego recibir y no creer implica rechazar. Descendió del cielo y da vida. Y no es solamente la vida que, que nutre físicamente, no es solamente la vida que nutre temporalmente, no es solamente la vida que satisface terrenalmente, pero es vida eterna. De lo que el Señor está hablando es de vida eterna. Note lo que dice el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Lea conmigo. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El sermón está girando alrededor del pan de vida: el pan de vida. No es un pan que se puede encontrar sobre la faz de la tierra en ningún otro sitio. El pan de vida, para que sea pan de vida, es dado por Dios, desciende del cielo. Y se materializa en la persona de Jesucristo. Esto es algo que los discípulos, las multitudes que están escuchando el mensaje, deberían, deberían aceptar. Para ellos, desde luego, esto era difícil A aceptar, difícil entender, y vamos a ver un poco más adelante por qué. Pero el, el, el mensaje que el Señor está predicando está en ese, en ese tenor. Note más, más adelante. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo...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 El pan que descendió del cielo. Que Jesucristo es superior al pan que comieron sus padres en el desierto. Que Jesucristo es superior a Moisés que según ellos había alimentado a sus padres en el desierto. Que Jesucristo es el enviado de Dios, pero a su vez es el mismo Dios. Y eso nos lleva justamente al inciso B del discurso. inciso A, descendió del cielo y da vida inciso B, desenmascaró la mentira y definió la verdad desenmascaró la mentira y definió la verdad hasta antes de Jesús todas las expectativas del pueblo de Israel estaban en la ley de Moisés Todo su centro, toda su voluntad, toda su disponibilidad estaba en tratar de cumplir las exigencias de una ley que fue dada solamente para descubrir y para demostrar que el hombre es incapaz por sí mismo de cumplir las demandas de la ley. Para esto, dice el apóstol Pablo, nos fue dada la ley. Ante la exigencia de la ley queda evidente la incapacidad del hombre en su cumplimiento estricto. La ley viene para desenmascarar la condición del hombre para hacerle saber tú eres pecador independientemente de toda obra de justicia que puedas realizar, sigue allí impresa. la condición y la calidad de tu pecado. Tu pecado no puede ser lavado de ninguna manera, con ninguna obra de justicia propia que tú puedas realizar. No hay obra que tú puedas intentar de carácter personal que pueda borrar la condición de tu culpabilidad. Y en conciencia lo que el pueblo estaba haciendo era imponer más carga de la que propio Moisés en la ley había impuesto. Y por esa razón los expertos en la ley, los doctores en la ley, habían añadido preceptos. En una cantidad extraordinaria y observando minucias que tenían que ver con exageraciones, tratando de que la justicia fuera más y más perfecta. Pero el Señor viene para, para, para decir, mira, ese, ese pan, esa palabra sobre la cual tú descansas, pensando que la demanda de Dios es el cumplimiento de las obras de la ley. Tiene solamente un propósito. Fue dado solamente. como un preámbulo de aquello que viene. Es una sombra de lo que va a llegar. Es apenas una anunciación de la provisión y de la gracia de Dios que va a dar el verdadero pan. Y a la semejanza que de, del maná, ciertamente sí descendió del cielo, pero este pan que desciende del cielo, No es dado por Moisés, es dado por Dios mismo. Este pan que descendió del cielo es Dios mismo. Y esto resultaba chocante a la mente y el corazón de los oyentes en los días de Jesús. Especialmente de las grandes multitudes compuestas, desde luego en su gran mayoría, por judíos. Usted observa el texto. Para ellos debió haberles sonado muy fuerte cuando en el versículo 35 el Señor Jesucristo dice Jesús les dijo a la a la petición de ellos, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, ¿qué cosa? Yo soy el pan de vida. Yo soy. Hasta entonces para ellos El pan de vida era el maná. El maná se había recogido y se había guardado en memorial de la provisión de Dios. Para ellos, lo mejor sería que Dios hiciera en la persona de Jesús una obra mayor que la que Moisés había hecho. Recuerden ustedes que eso lo vimos la semana pasada. Moisés nos dio en el desierto pan para comer y ¿qué obra haces tú para que podamos creer en ti? ¿Hay una obra que puedes hacer que sea mayor que la que Moisés hizo? ¿Hay un pan mejor que el que Moisés hizo descender del cielo? Y el Señor dice, sí, sí hay un pan mejor. El pan de Moisés fue parcial, fue temporal. El pan eh, que, que dio Moisés apenas cumplió un propósito inmediato. Pero hay un pan que trasciende. A la eternidad. Y cuando ellos dicen, pues nosotros queremos saber cuál es ese pan. Nosotros podemos, queremos saber dónde está la fuente que produce ese pan. Nosotros queremos participar de ese pan. Y repito, les resultó chocante la afirmación que el Señor hace en el verso 35 cuando les dice, yo soy. Yo soy el pan de vida. Esta es una revelación. Que ellos no podían, que ellos no querían reconocer y aceptar. No puede ser que tú seas el pan de vida que descendió del cielo porque nosotros te conocemos. Nosotros sabemos quiénes son tus padres. Nosotros conocemos dónde está la provincia donde tú naciste y creciste. Nosotros conocemos a tus hermanos y tu familia es conocida entre nosotros. Tenemos referencia de tu ascendencia y no podemos nosotros aceptar esa verdad que tú quieres. Que aceptemos, que podamos aceptar que tú eres el pan de vida. Que podamos aceptar que tú te haces. Igual a Dios. Y entendemos, hermanos, todo el arraigo religioso y tradicionalista en que los judíos, discípulos de Jesús en aquellos días, estaban metidos. Y entendemos que desde el punto de vista humano les parecía difícil aceptar, reconocer esa esa verdad. Pero Jesús está desenmascarando, como digo, la tradición, la religión, las buenas obras, en el intento personal de la justicia propia o de la justificación por obras, para decirles, esto es una mentira. La verdad no se tiene que buscar en un concepto. La verdad es una persona. Ayer mientras estábamos preparándonos para el culto ahí en la misión, en el Nogalar, entró una persona ahí donde, donde nos, nos reunimos y vi que traía Biblia y dije, bueno, es un invitado seguramente o un visitante más a la reunión. Y me acerqué ahí, estaba conversando con, con Lalo, esta persona, y Lalo pensaba que Que quizá yo lo había invitado, que alguien le había invitado para que viniera y rápidamente me, uh, me enteré que era un testigo de Jehová había entrado hasta el, hasta el lugar y, y él estaba tratando de compartir ahí y, y, y él decía pues es que nosotros estamos aquí y estamos eh, compartiendo la palabra y estamos eh, enseñando la verdad y yo le dije sabe usted qué es la verdad Bueno, nosotros enseñamos la verdad. ¿Sabe usted que la verdad es una persona? ¿Usted conoce a la persona que es la verdad? Dijo, bueno, no, no tengo mucho tiempo, pero me tengo que ir. Hermano, a las personas les resulta difícil aceptar que la verdad es una persona. Y a estas personas les resultaba difícil aceptar que la verdad es una persona. Pero Jesucristo viene. Jesucristo viene para decirles, yo soy... la verdad y soy el camino y soy la vida él viene a definir la verdad en su persona y note usted que en el texto una y otra y otra y otra vez el Señor Jesucristo dice yo soy verso 35 yo soy el pan de vida verso 41 murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo Verso 48, yo soy el pan de vida. Verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Una y otra y otra vez, el Señor Jesucristo viene para definir la verdad de una manera categórica y sencilla. Ahora, tú puedes creer o no, pero Jesucristo dice, yo soy el pan. Todo lo que es antes de mí ha venido para preparar, ha venido para anticipar, ha venido como el alba que anuncia el amanecer. Juan el Bautista por eso decía, yo no soy la luz, no soy el Mesías, el que viene tras mí, Él es. Y ahora viene para decir, aquí está yo soy, desenmascaró la mentira y definió la verdad. Y el dilema que tiene la multitud allí es justamente, acepto esta verdad o rechazo la verdad. Inciso C. A. Descendió del cielo y da vida. B. Desenmascaró la mentira y definió la verdad. C. Declaró que el Espíritu obra para vida. Declaró que el Espíritu obra para vida. El Señor uh, dice en el verso 63. El Espíritu, ¿qué cosa? Es... El que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pareciera que el Señor está, está diciendo, entiendo por qué no entiende. Y Pablo escribiendo a los corintios dice, pues el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y para poder entender las cosas espirituales es necesario que el Espíritu de Dios obre en la mente y el corazón de la persona y saque a la persona de las tinieblas en que la persona se encuentra por naturaleza en su condición caída y lo traiga desde las tinieblas a la luz admirable y esta es la obra que hace el Espíritu Santo en el acto de la salvación y en el proceso de la santificación. Y el Señor Jesucristo está diciendo a la multitud que está allí en, en audiencia, escuchando este sermón, les está diciendo, desde luego entiendo que es... la razón por la que ustedes cabilan en sus mentes y en sus corazones por qué ustedes murmuran por qué ustedes discuten por qué ustedes se dividen y la razón es porque no pueden entender y entiendo por qué no pueden entender para entender es necesario tener obrando en nosotros el Espíritu Santo el Espíritu es El que da vida. Todo esfuerzo personal es obra de la carne. ¿Y la carne qué dice? Para nada aprovecha. Tu esfuerzo, tus ritos, tu religión, tus rezos, tus peregrinaciones, tus sacrificios, tus ofrendas. En, en el tema de la vida eterna. para nada aprovechan, para nada, no le da el Señor siquiera un beneficio mínimo, dice no tienen valor para nada, pero si en alguna manera tú quisieras recobrar vida estando muerto, esto es obra del Espíritu Santo, el Espíritu es el que da vida, Y el Señor Jesucristo dice que el Espíritu ha sido dado al que cree. El que cree ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha conducido, ha guiado, ha convencido, ha iluminado, ha revelado las grandes verdades que a la mente humana podrían permanecer escondidas, pero que Dios quiso fueran dadas a conocer y entendidas aún por niños o por personas ignorantes. El discurso del pan de vida definitiva es el tema del capítulo 6. Número 2. La dureza del corazón o la dureza de la doctrina. ¿Qué es? lo que están queriendo decir los discípulos cuando en el versículo 60, primero al oír el discurso del pan de vida definitiva, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué cosa dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, ¿es dura la palabra? Quizá tenemos que decir nosotros, depende. A algunas personas, la palabra de Dios les puede parecer sencilla, les puede parecer clara, les puede resultar diáfana. Para otras personas, la palabra les puede resultar difícil. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? ¿Dónde está lo duro o lo difícil? El Señor Jesucristo cuando está hablando de sus palabras, de sus demandas, dice, mi yugo, ¿cómo es? Es fácil y mi carga es ligera. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No impongo más carga que la que la persona podría llevar. Y es más, no solamente no impongo carga, pero yo ayudo con la carga. La, lo, lo cierto es que a ti te hago partícipe nada más de llevar conmigo la carga. Yo llevo la mayor parte de la carga. Por eso Él habla de llevar mi yugo sobre vosotros. Él se coloca en un extremo y comparte con nosotros. Él lleva el peso. Él llevó sobre Él todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Pero algunas personas, la palabra, la doctrina, les parece dura. ¿Y sabe por qué? ¿En, ¿En dónde está lo duro de la palabra o lo difícil de la palabra? No en el entendimiento. ¿Qué significa realmente guardar su palabra, sino obedecer? Obedecer. Esta es la parte difícil. No se trata tanto de entender como se trata de obedecer. Y en efecto, hermano, desde el punto de vista de Obedecer a la palabra, podría usted llegar ahí al, a, a ese dilema de, de, a, de expresar, es dura esta palabra, es difícil esta palabra. ¿Y qué es lo que la hace dura, qué es lo que la hace resistente la, a, a, a aceptarla y a obedecerla, a cumplirla y a reconocerla? Hay una serie de cosas que con que la persona batalla. Su instrucción. Su entorno, su religión tradicional, sus costumbres, sus hábitos religiosos, sus expectativas de toda su vida pasada, sus prejuicios, la opinión de las personas alrededor, y todas estas cosas hacen difícil. muchas personas alrededor de esta misma iglesia con las que muchas veces hablando y compartiéndoles la palabra me quedaba la plena convicción de que no les resultaba difícil entender y aún así me expresaron muchas veces personas sí, entiendo sí me parece claro Pero a la hora de tomar una decisión siempre anteponían como una como un obstáculo que parecía infranqueable el hecho de si la iglesia estuviera más lejos, probablemente iría. Pero porque está aquí y a mí me conocen las personas alrededor, ¿y qué van a decir de mí? Y muchas personas ante el temor de la crítica y del juicio de otras personas porque porque van a ser criticados o porque van a ser enjuiciados o porque probablemente van a ser excluidos del de círculo religioso o de amistad o de familiaridad. Resisten a la palabra de Dios. Dificultad para discernir, inciso A, dificultad. Para discernir. Y estos eh, eh, estas personas están acusando una dificultad para, para discernir porque ya tienen ideas preconcebidas acerca de cómo puede ser dada. La salvación al hombre. Ellos tienen sus propias ideas, como decíamos la semana pasada, ellos quieren que sean las cosas dadas a su medida, como ellos quieren, como ellos conciben el plan. Pero hermano, el plan de la salvación que Dios ha diseñado es un plan perfecto y es un plan inmutable. No va a cambiar por la opinión de las personas, no va a cambiar porque cambian los tiempos. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el plan de salvación de Dios para el hombre es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero ahí están los discípulos. Diciendo, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. La mayoría de ellos, hermano, eran intelectuales. La mayoría de ellos eran instruidos en la vida religiosa. Los judíos eran celosos en, la, en enseñar a los hijos su religión y hasta la fecha. No estamos hablando de personas que ignoraban las escrituras, estamos hablando de personas que conocían las escrituras. Pero de personas que aún conociendo las escrituras estaban tan arraigados en sus tradiciones que simplemente no querían hacer el cambio en su manera de pensar y en su manera de actuar y se excusaban diciendo, es dura la palabra. Y déjeme decirle, sí es dura la palabra. No quiero decir en esta mañana que la palabra de Dios no tiene demandas, sí tiene demandas. El Evangelio sí es demandante, el Evangelio sí es duro y tenemos que entender que el Evangelio es duro en el sentido de que sí tiene demandas altas. Pero no más altas. de las que podríamos cumplir, si en humildad nos sometemos a la voluntad del Señor y nos revestimos de su poder. No podemos bajar, desde luego, los estándares que el Señor demanda en su palabra para ser sus discípulos. Porque el estándar, otra vez, es alto en el sentido de renuncia a todo lo que posees y aún a tu propia vida y ven y sígueme. ¿Es duro? Sí. No es superficial, no es light, es dura palabra. es demandante palabra, es exigente palabra. El Evangelio, cuando lo vemos con toda la claridad, con que la palabra de Dios lo presenta, es molesto, es inquietante, es fastidioso a la comodidad y a la vida superficial de cualquiera que quiere vivir en el confort. Por eso... porque no era a la medida de su demanda, dijeron, es palabra dura. Pero ¿sabe por qué parece dura la palabra? ¿Por qué parece dura la doctrina? La doctrina de la santificación, la doctrina de la separación. ¿Por qué parece dura? Porque hay resistencia. ¿En dónde? En el corazón, porque un corazón duro le parece una doctrina dura. La doctrina sí es dura, pero el corazón tiene que ser suave, el corazón tiene que ser flexible, el corazón tiene que estar suavizado, tiene que estar trabajado para que esté fertilizado de tal manera que la semilla, cuando cae, pueda producir abundante fruto. Y esta era la condición de estos discípulos, de estas multitudes, no estaban preparados por cuanto que no estaban dispuestos. Es eso lo que hace la diferencia, la disponibilidad de la persona para recibir la palabra. No estaban dejando que el Espíritu Santo obrara, cultivara, trabajara su terreno y la semilla produjera. La dificultad para discernir. ¿Y eso qué provocaba? Y si se ve, la desorientación de los discípulos, la desorientación de los discípulos. Se quedaron tan perplejos, tan afectados con la palabra, que qué es lo que ellos comenzaron a hacer. Comenzaron a discutir sobre el tema de la palabra. Comenzaron a discutir el tema del sermón. ¿Cómo, ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Versículo 61 ¿Cómo leemos? Sabiendo Jesús en sí mismo Que sus discípulos murmuraban de esto Les dijo Esto os ofende La palabra de Dios estaba provocando en ellos Discusión La palabra de Dios estaba provocando en ellos División Lo que no estaba provocando en ellos era disposición. Y a veces, hermanos, lo que, lo que estamos más propensos a reaccionar a lo que escuchamos en discusión, y a veces nos metemos en la discusión teológica, Y nos metemos a la investigación y al estudio para tener argumentos, para discutir. Y cuando las cosas no se dan de acuerdo a nuestras propias ideas, estamos más dispuestos a dividir que disponibles a obedecer. Mire, si como creyentes nada más hiciéramos lo que entendemos. No estuviéramos tan metidos en tratar de entender todo. Si las pocas cosas que del Evangelio te parecen que son obvias, que en tu opinión esas cosas no admiten discusión, se hicieran otra cosa fuera. Pero a veces que hasta parece que buscamos lo difícil para discutir y para provocar división antes Que, como dije, mantener la disposición de hacer las cosas simples que la palabra de Dios nos manda hacer. El Señor está hablando con, con la multitud y les está diciendo: Les ofende el hecho de que he afirmado que soy el pan de vida, les ofende el hecho de decirles que he descendido del cielo. ¿No pueden creer el hecho de que Dios haya sido, haya dado el pan en mi persona y que está a la disposición de ustedes y que está en oferta para todos? ¿Les ofende esto? ¿Les ofende que este pan sea para todo el mundo? ¿Les hubiera gustado que fuera solamente para Israel? ¿Les hubiera gustado que no demandara más? ¿Que lo que... está demandando y luego dice verso 62 pues que si vieres al hijo del hombre subir a donde estaba primero ustedes quieren pruebas y todo el, el, el tema de parte de los discípulos en este capítulo 6 Ha sido, danos más pruebas. ¿Qué pruebas haces? ¿Qué obra mayor que lo que Moisés hizo puedes hacer tú? Entonces te creeremos. El Señor dice, ustedes no creen que yo descendí. ¿Creerían si yo ascendiera? ¿Qué es más demostrativo de la verdad que estoy enseñando que haya descendido o que suba ustedes quisieran ver subir al hijo del hombre y entonces creerían lo cierto hermano es que no es cuestión de prueba no es cuestión de prueba es cuestión de fe es cuestión de creer no de demostración otra vez de disposición de disposición ahí están los discípulos murmurando discutiendo dividiéndose entre sí y finalmente dispersándose no se pusieron de acuerdo Y se devolvieron. ¿Qué es lo que el Señor quiere realmente? Inciso C. La demanda de ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso sí quiere el Señor que hagamos. No, no nos debe asustar este tema. De la voluntad, de la libertad de ejercer la voluntad, que de ninguna manera esa libertad se coloca por encima de la soberanía de Dios. No hay ninguna duda, Dios es soberano. En su soberanía, Dios ha dado. Y Dios ha dispuesto que el hombre ejerza voluntad de recibir o voluntad de rechazar. Y lo que Dios quiere en la demanda que nos hace es que damos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Lo que hace la diferencia entre... creer y no creer es la humildad de ceder o no ceder en nuestra voluntad y disposición al deseo de Dios ¿cuál es el deseo de Dios? que ninguno se pierda y que todos vengan al arrepentimiento pero bien sabemos hermano que la respuesta de la humanidad Ni es unánime, ni es espontánea. Sigue sí, la respuesta de la humanidad. Si sí es, desde luego, motivada. Si sí es movida, si sí es orientada. Por las virtudes de Dios. Por la gloria de Dios. Y por la gracia de Dios. Si sí, es cierto que Dios es centro para atraer... Para cautivar al hombre. Especialmente en la persona de Cristo. Pero Dios sigue demandando de nosotros que le demos nuestra voluntad. Para que en su voluntad, Él haga lo que quiere hacer de nosotros. Esa sigue siendo la demanda del Señor. Y por eso dice el verso 65... Por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del Padre. Y luego dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 67, lea conmigo. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y deja el Señor allí a los discípulos. ¿En un ejercicio de qué? De voluntad. ¿De voluntad para qué? ¿Para quedarse o para irse? Él abre la oportunidad, Él da la libertad del ejercicio de la voluntad. Pero Él quiere, y está claro lo que quiere, que nuestra voluntad ceda a su voluntad. Y esta es de la demanda del Señor. ¿Y sabe qué es lo que hace la diferencia? No es la dureza de la doctrina, al final de cuentas, sino la dureza del corazón. Lo que los discípulos están diciendo allí en la multitud no es, esto es difícil de creer. Lo que ellos están diciendo es, es difícil de obedecer por la dureza de su corazón. Más allá de la dureza de la doctrina. Cuando el corazón duro se hace dócil. la doctrina deja de ser dura. ¿Está, ¿Está de acuerdo con eso? Cuando el corazón del ser humano se hace dócil a la voluntad de Dios, la doctrina deja de ser dura. Cuando, la, cuando el corazón humano se, se conserva duro, entonces la doctrina parece dura. Y precisamente en el ejercicio de la voluntad, Llegamos al punto número tres del sermón, la disyuntiva de los discípulos, la disyuntiva de los discípulos. Dios siempre nos ha colocado en esa disyuntiva. Desde el principio, hermano, no es cierto que Dios puso al hombre en una disyuntiva. Si nosotros nos preguntamos en esta mañana ¿Por qué pecó el hombre? Me parece que es una pregunta Muy interesante A efecto de discernir Sobre este tema De la elección ¿Por qué pecó el hombre? Por voluntad de Dios si decimos que por voluntad de Dios relevamos al hombre de responsabilidad por voluntad de Satanás si decimos que por voluntad de Satanás pecó el hombre entonces decimos que relevamos al hombre de responsabilidad ¿por qué pecó el hombre? por voluntad propia por voluntad propia y si pecó por voluntad propia es porque Dios le puso al hombre en una disyuntiva ¿y cuál es la disyuntiva en que Dios colocó al hombre? de todo árbol del huerto podréis comer extenderás tu mano y participarás de la riqueza de los frutos del huerto excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comieres de ese árbol de cierto morirás. Y ahí está el hombre ante una disyuntiva. Tomar o no tomar. Esa es la decisión del hombre. Es la decisión del hombre. Si el hombre es libre para decidir de esa manera, será libre también para decidir si acepta o rechaza la oferta de Dios. Porque ese es el punto. Desde el principio, la oferta de Dios era, no morirás. Y la decisión del hombre fue, desobedecer y morir. Pero la obra de gracia de Dios... Fue preparar un plan desde el principio, sí, para que el hombre volviera a vivir. Y para eso envió el pan que descendió del cielo. Y es el, es el discípulo ahora el que está allí colocado en esa disyuntiva. Y en esa disyuntiva el discípulo tiene que decidir en qué se quiere convertir. Si se quiere convertir en un discípulo variable, vacilante, o se quiere convertir en un discípulo verdadero. Y el Señor te coloca en la condición de elegir. Y esto es lo que los discípulos tienen que decidir. Inciso A, ¿deciden seguir a Jesús o deciden desertar? Esa es su voluntad. ¿Deciden seguir a Jesús o deciden desertar? Proporcionalmente, la mayoría de los que seguían a Jesús en multitudes... ¿Qué decidieron? Decidieron desertar. Decidieron desertar. Ahora, hermano, ¿usted piensa que esto alegró al Señor? Alegró a Jesús que las multitudes ya no vinieran con Él. Estaba complacido el Señor. Estaba satisfecho pensando, bueno, pues está bien. Se quedaron los que se tenían que quedar. Y yo estoy conforme con estos doce. le habría dolido al Señor. Que las grandes multitudes que venían, que parecían dispuestas, que estaban deseosos, que habían dejado la ciudad para seguirle, que estaban allí con tanta expectación, que estaban también con tanta emoción, escuchando sus palabras, que habían sido testigos presenciales de sus señales y de sus milagros, personas que desde luego le alababan y le aclamaban. ya no andaban con Él. No solamente entristece a los discípulos que se preguntan, Señor, ¿por qué ya no vienen con nosotros? ¿Por qué ya no están con nosotros? Le habría dolido en el corazón a Dios, como le duele por cada pecador que se mantiene, en su condición de pecado y le rechaza pero en su propia decisión y en su propia disposición de ir tras sus propios deseos ellos decidieron desertar porque el hombre tiene siempre la posibilidad de ponderar de valorar de observar y de decidir lo que está delante de Él. Y el Señor ha dicho desde siempre que ha puesto delante de nosotros la vida y ha puesto delante de nosotros también la muerte. Y ha dicho el Señor que delante de nosotros la vida y la muerte, ¿quién decide? Sobre la vida y la muerte. Puesta delante de nosotros, el Señor dice, decide. Cada uno, la vida, y vivirás. El hombre tiene la disyuntiva. Y si tiene la disyuntiva, hermano, entonces tiene la decisión. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué las personas deciden desertar? Inciso B. Decide por lo duradero o por lo que se desgasta. ¿Por qué? ¿Por qué se decide? ¿Por lo que dura o por lo que se desgasta? Y sabe, lo cierto es que nuestros afanes y nuestras preocupaciones y nuestras intenciones y nuestras atracciones y nuestros deseos están sobre las cosas que se van descontinuando. Porque lo que más nos atrae ahora es, será mañana lo que está descontinuado. Lo puede observar en las cosas que más llaman la atención. Si es el estilo de las cosas o de las casas o de la ropa o de los coches. Estamos tratando de hacer una modificación Al templo. Para ponerle otro estilo. Un estilo más. ¿Más qué? Más contemporáneo, un poquito más. Más moderno. Porque lo que tenía antes. En su momento se veía muy bonito. Esas columnas ahí que había de. de yeso, esas barras de estilo romano, estaban bien. Pero ya como que nos habían fastidiado un poco. Y ahora queremos cambiarle otro. La moda, deja de ser moda. Y se vuelve luego en lo anticuado, en lo anticuado. Y entonces juzgamos ya lo que fue moda en un momento, ahora como anticuado. Porque se va descontinuando. Pero mientras está vigente, hermano, se da cuenta cómo, cómo atrae. ¿Cómo atrae? Jesús mismo atraía a las multitudes, porque una de las razones por qué atraía a las multitudes era porque su fama se difundió por toda la región de Palestina. Y muchas de las razones por qué personas venían a verlo era solamente por aliviar su curiosidad. porque querían conocer a la persona de Jesús. Y la única razón era, querían verlo, estar cerca de él, oírlo, y con eso se satisfacía. Pues ya, que no me cuenten, ya lo conocí. Eso querían y eso tuvieron de él. Otros más le seguían porque querían identificarse con el movimiento De tal manera que en la conversación algunos dijeran, tú también eres de los que andaban con él. Y ellos poder decir sí o no, depende de la circunstancia. Así que algunos se ufanaban algunas veces de decir que eran seguidores y otras veces se atemorizaban de decir y decían que no eran seguidores. Pero nosotros aquí y ahora, hermano, ¿por qué decidimos? Decidimos por lo que dura o por lo que desaparece. Y la pura verdad es que la mayoría de las cosas en las cuales nos ocupamos y por las cuales nos desvelamos son por cosas que desaparecen, no son cosas que duran. Por eso Jesús dijo a los discípulos en aquel día, el pan que yo ofrezco, una vez que lo comas, nunca más vas a tener hambre. Y sabes, tampoco vas a tener sed. Porque es para vida eterna. Pero ustedes quieren el maná de todos los días. Y de cada día. Deciden por lo duradero o por lo que desgasta. Y sabe inciso C deciden ser discípulos de corta duración o ser discípulos de duración definitiva ese es el dilema en que cada uno de, de las personas se coloca y usted hermano tiene también la decisión en esta mañana para decidir ser un discípulo definitivo verdadero O puede seguir siendo un discípulo ocasional, superficial, variable, desertor, desertor. Uno que desierta es uno que anduvo. Y mientras anduvo parecía en verdad verdadero. Le complacía y le satisfacía las cosas espirituales en su momento. Pero llegó un momento en que experimentó las mieles del mundo. Y le parecieron que aquellas mieles eran más agradables a su paladar. Las deseó y fue tras ellas. Y desertó. Porque no es posible servir. a dos señores. Y en desertar se califica y se clasifica o oh, discípulo de corta duración o oh, discípulo de duración definitiva. De duración ocasional. Quizá usted ya está pensando esta mañana Dura palabra. D. Deciden por la devoción o deciden por la diversión. Porque hermano, esto es lo que muchas veces hace la diferencia hoy día para la elección. La devoción o la diversión. Tenemos un problema con la falta de reloj ahí al frente. Bueno, ustedes no, yo tengo un problema con eso. Hoy mucha gente, hermano, multitudes van, van tras la diversión. Discípulos que buscan la diversión. Las iglesias populares, en su gran mayoría, se caracterizan por dar espectáculo y show. Y muchos creyentes que seguían al Señor, aunque la palabra era dura, aunque la doctrina es difícil, aunque el discurso es desafiante. Y se guían al Señor en medio, desde luego, de la dificultad. Deciden con frecuencia dejar la devoción para seguir la diversión. Después de todo, siguen conservando el nombre de cristianos y siguen asistiendo a una iglesia cristiana. Nada más que más popular. Y el Señor dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, Pedro, y esto es lo que hace la diferencia entre los discípulos verdaderos. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Mira, mi hermano, estoy seguro que si esta mañana usted hace una evaluación, y usted puede, puede hacerla muy rápido, en un ejercicio mental muy rápido, usted puede hacer esta, esta evaluación. Especialmente si usted ya ha probado las mieles del mundo. Y usted podrá llegar a la razón y a la conclusión de que esas cosas, como quiera que sean y como quiera que se llaman, no satisfacen de manera total. Y no garantizan. Sean aún positivas. O peor todavía, si son negativas. Prometen mucho. Y no dan nada. Yo no sé cómo había sido la vida de Pedro. Y de los demás discípulos. No tenemos mucha referencia. Pero supongo que era la vida ordinaria y común. de las personas de aquella época antes de ser llamados por Jesús. A juzgar por el carácter de cada uno de ellos, probablemente cada uno de ellos en su propia forma y en su propio entorno, viviendo la mayoría de ellos en la región de Galilea y no esperándose nada bueno de Galilea, habían habrían dado desde luego eh, la rienda suelta a la tendencia natural del ser humano para buscar la complacencia y el placer en las cosas del mundo. Pedro habría comparado en el momento en que recibió esa invitación disyuntiva del Señor para decirle, decide, vienes o te regresas. Y habiendo hecho esa confrontación, Pedro habría de decir, Dios, Señor, no quiero volver al mismo vacío de antes. No quiero regresar a la vanidad de las cosas de las cuales ya salí. No quiero bus buscar otra vez en donde no hallé, por más que sí busqué. Ni en la religión, ni en la tradición, ni en el esfuerzo personal, ni en las cosas del mundo, ni nada de aquellas cosas me puede satisfacer. No quiero perder lo que encontré. Cuando llegué a ti, cuando te escuché, cuando te vi, cuando te seguí, Entonces entendí que sólo tú, que sólo tú tienes palabras de vida eterna. Y hermano, seguramente usted que ha probado también al Señor y ha probado la palabra de Dios, podrá decir en esta mañana, yo espero que esa sea la afirmación que podemos dar. Sólo tú tienes palabras de vida eterna. Sólo tú No hay nadie más fuera de ti. Esta es la declaración que hace al creyente, al discípulo verdadero. Es nuestra posición respecto a la persona de Jesús. ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a decir respecto de Jesús? Lo que usted diga de Jesús. Lo que usted crea de Jesús. Es lo que le permite hacer con Jesús lo que es correcto. como discípulo verdadero. Y si usted está en el punto de decir, yo no quiero probar nada más fuera del Señor, yo no quiero volver nada más a la vacuidad pasada, yo quiero mantenerme en la verdad y tener por la verdad la libertad que el Señor ofrece. Yo quiero decidir por la devoción que es la relación personal con el Señor y no por la diversión y el desbarajuste que hay en el tema de adoración en tantos lugares donde se ofrece diversión y nada más. Ahí está la disyuntiva. Y cada uno es el que decide. Vamos a orar. Mientras estamos...